si reclamo paritario en vez de verlo cortarlo por tv no tenga miedo que Están. Estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Víctor. Buen día. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Nacho. ¿Qué tal, Sabri? Bien. Muy linda la morga. Linda. Creo que es agarrate Catalina, ¿puede ser? Puede ser, Estuvo no sé. circulando en los grupos de WhatsApp esta semana, eh, ahí agitando un poco la lucha y nos pareció interesante compartirlo también. Otro podía ser Movidito, Movidito. <risa> y sí, esta semana tremenda. Bueno, la semana pasada también. Y, y, va a seguir así. Sí. Va a seguir así. Y bueno, y está bien porque la situación es bien no compleja. Medita. Sí, sí. Este bueno, y acá estamos poniéndole pila como todos los sábados, un hermoso sábado esta vez. Eh, nada, y arrancando, arrancando, repasando la semana y arrancando para la que viene, este nada, con energía, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? En este momento es fundamental la energía. Con sí. Cansancio pero con energía, hay Total. que ponerle, hay que ponerle onda. Bueno, ¿qué tenemos para este programa? ¿Seguro? ¿Paros? ¿Movilización? ¿El repaso de semana? Porque hubo de todo. De todo un poquitito, eh, repasar un poquito lo que estuvimos haciendo y lo que estuvo pasando a nivel provincia, a nivel municipio. ¿Tenemos también alguna recomendación eh, para ver en la tele? ¿Alguna cosita? Sí, se viene el 24 de marzo, así que también les vamos a estar contando a todos los que están del otro lado qué pueden pensar para trabajar en, en la escuela, Cuando arranquemos o no, no lo sé, pero para tener agendado Sí, y una mujer, otra de las mujeres hermosas nos trajiste esta vez Sí, una mexicana, hoy vamos a hablar de Rosario Castellanos Buenísimo, les vamos pasando los contactos que hoy son más importantes que nunca Sí, son más importantes que nunca porque vamos a estar regalando dos entradas para el teatro Para ir a las Nobles Bestias en Temple y a ver a Ravalera Mujeres que Trabajan Un espectáculo de humor y de tango de Mónica Cabrera Hoy a las 9, así que si ya tienes programa, lo siento, pero si no tienes programa, eh, a los primeros que se comuniquen a, por alguna de las vías de comunicación, vamos a estar regalando un par de entraditas. Bien, los teléfonos para comunicarse, para charlar con nosotros, comentarnos qué pasó, cómo la ven, o para ganarse las entradas, para ir a ver en Las Nobles Bestias, decime de vuelta el nombre de la obra: Arrabalera. Eh, Son teléfonos. Los teléfonos: 4233-5560 y 4233-4848. El Twitter. Arroba la peluca MB. Y el Facebook es Domingo Peluca, así que por esos medios, los primeros dos. Dos. Los primeros dos que se comuniquen van a tener entonces sus entradas para ir a ver a Ravalera. Y mientras nos van llamando, <risa> vamos a escuchar un poquito de música. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué, qué tema, eh? qué lindo, me encanta. Sí. Eh, bueno, decíamos que tuvimos una semana agitada eh, que empezó ya el lunes con una movilización en Donorione, en, en, en Almirante Brown. En Almirante Brown empezamos con una movilización en Donorione en el marco de un paro eh, en la que fueron los diferentes gremios que hay en Almirante Brown. Pero también hubo, y fue muy interesante, no solamente el lunes, sino a lo largo de la semana, actividades en las escuelas con la comunidad y actividades entre escuelas con la comunidad. Eh, nosotros, aparte de participar de la movilización en Don Orione, fuimos a la Escuela 31 de Barrio Gendarmería de Gleu eh, a ver cómo se estaban manejando las seños. Eh, en esto del diálogo con la comunidad, de explicarle qué es lo que estaba pasando, de buscar su apoyo, de apoyarse entre todos, porque sabemos que este conflicto no es solamente docente, sino que eh, tiene que ver con todo el campo de los trabajadores. Eh, y bueno, y vamos a escuchar un audio de las señas de la EP31 de GLEU, explicándonos cómo hicieron para organizarse y por qué. Bueno, vamos a, a, mientras arreglamos algunos desperfectos técnicos, vamos a recordar un poquitito en términos generales eh, que el conflicto docente, bueno, esta semana estuvo atravesada por una serie de acciones a nivel distrital y provincial. Un repasito, vamos a ir profundizando después día por día, pero recordemos que esta semana, el lunes, hubo una marcha en Don Orione, como dijo Sabri, impulsada por el Frente de Unidad Docente, que incluye el Frente Gremial, más Udogba en este caso. Eh, después a la tarde hubo una reunión de autoconvocados a las 5 de la tarde en Adrogué. El martes tuvimos a las 12 del mediodía una marcha por Adrogué, que fue bastante multitudinaria, también eh, encabezada por el Frente de Unidad Docente. El miércoles otra movilización bajo la lluvia en Parque Roma, en Gleu. Y el jueves tuvimos la Marcha a la Plata, eh, masiva también, habrán visto por los medios de comunicación, a la que se sumó, aparte de los docentes, a Cop. Y el viernes terminamos con una asamblea en Plaza Brown, bastante interesante, y a la tarde también una reunión de autoconvocados en la puerta del ex nacional de la drogue. Bueno, y ahora sí, entonces empezamos por el lunes, escuchamos a las chicas de la EP31. Marta, vos pues sos docente de la escuela 31, hoy es día de paro y ustedes están haciendo un paro activo. Están en la plaza de la escuela con la comunidad. Contanos por qué. Porque consideramos que no podemos este, encerrarnos ni quedarnos en casa, que este paro tiene que ver con la necesidad como trabajadores de hacer un reclamo que es justo y que en eso estamos con los padres, que no podemos, eh, no podemos separarnos de ellos, necesitamos... Eh, Por supuesto, por, por una necesidad de que nos apoyen, pero también para compartir esta lucha. Esta lucha no es nuestra, es por la educación pública, es de todos. Bueno, mi nombre es Nancy, este, soy docente de la escuela número 31, hace 28 y 29 años, así que bueno, digamos, conocemos toda todo la, la problemática. Eh, en realidad, bueno, todas las, las situaciones en que estamos pasando, eh, por esto del paro, bueno, nosotros, un grupo de docentes, decidimos primero que nada organizarnos como para comunicárselo a los padres. Me parece que eso es fun fundamental. Eh, el diálogo entre los padres y los docentes tienen que estar siempre presentes. Noelia, bueno, Noelia se encargó de hacer todos los panfletos. Ayer este, estuvimos con el, un grupo de docentes recorriendo la, las plazas y entregándoles este, estos panfletos y charlando al mismo tiempo con el grupo de, de algunos papás. Y bueno, y hoy estamos acá presentes eh, con el grupo, con un grupo de padres y docentes para, para explicar la situación. Y estamos... Al menos yo siento la presencia de los padres. Eh, hay un grupo de padres Estar en la escuela y necesitan por ahí mayor información para participar, para poder este, comprometerse un poquito más y ayudarnos a, a cubrir algunas necesidades. Nosotros necesitamos en el barrio otra escuela, no solamente un. O sea, por ahí una escuela secundaria, un jardín, un jardín es donde hablar. Bueno, ahí escuchábamos entonces a las docentes de la EP31 que se organizaron, sabiendo el paro y ya con la experiencia de la semana pasada, se organizaron, se juntaron, hicieron un volante a la comunidad explicándole por qué los docentes estábamos haciendo paro. Fueron el fin de semana, a, justo la escuela tiene al lado una plaza donde se hace una feria muy grande y fueron a volantear en la feria, explicarle a los papás que son como son los papás del barrio, este, se conocen, los vieron ahí, se los pudieron encontrar... Hicieron entonces el lunes, eh, nada, se juntaron una especie de asamblea de docentes y padres explicando esta situación y de ahí mismo so salió, teniendo en cuenta de que la 31 tiene, como tantas otras escuelas, muchos problemas, desde el comedor escolar que faltan cupos, lo edilicio, eh, etcétera, etcétera. Hicieron, lograron organizarse para ir en la semana eh, a consejo escolar, a reclamar por las problemáticas que tenían, una vez de haberlas puesto eh, en común, eh, ATE les prestó micro así que pudieron trasladarse y lograron un, un compromiso firmado y que se acercaran a la escuela eh, que me parece que son las cosas que están buenas eh, de estos días de paro Totalmente. que no es solamente que el docente hace paro y se complicó la cosa sino al contrario aprovechar estos, pa estos paros para hablar con el papá para entenderse para ver qué nos está pasando y hay diferentes formas que se pueden tomar una es esta La que hicieron las chicas de la 31 que hicieron en varias escuelas. Sí, quizás en la, en la secundaria a veces se nos complica un poquito porque los papás no están tan presentes, no, muchas veces ni, ni siquiera los conocemos. En Rayo de Sol, ayer de la mañana tuvimos la oportunidad de juntarnos con los papás, que uh, habrán visto en la televisión en las primeras horas del día, las clases volvían, era la noticia, salvo su tema, que parece que es algo menor en la provincia de Buenos Aires con los docentes, las clases volvían. Los papás vinieron, los chicos vinieron a su primer día de clase y los profes que estábamos, que fuimos a, a la escuela 6 de Rayo de Sol, les contamos en la vereda éramos cinco profes, más las preses más el, el secretario. Les contamos a la papá cuán, cuál es la situación, eh, todos se entendieron, todos asentían se cuando hablábamos y muchos nos apoyaron y nos preguntaron por la marcha de miércoles. Bien, recordemos, perdón, recordemos que el viernes hubo un paro activo llamado por Suteba. Estén. Así que, si bien había docentes en la escuela, eh, esta, la idea era esta, que se pudiera conversar, porque es muy importante y es muy necesario el contacto con la comunidad y entenderse. Romper sí. esa idea de que la, de la guerra. Perdón, Nacho, te cuento Por, otra bueno, vez. No, si quieren sigan charlando. <risa> no, eh, me parece que, que está, esto que dicen está buenísimo, porque aparte nos ayuda, nos da un poquito más de fuerza, porque en realidad logramos ver que... Muchas de las familias, por supuesto que no son todas Tampoco hay docentes que hacen el paro digo, ¿no? Pero muchas de las familias nos respaldan Y nos acompañan Entonces, Si, si no tuviésemos estos momentos de, En los que nos podamos ver cara a cara Uno se desmoralizaría un poquito más Porque los medios no te cuentan estas cosas que están pasando Y son muchas, y son muchas por abajo Y son muy interesantes Ayer nosotros en el Instituto Loma de Zamora En otro distrito, pero bueno, tuvimos una Convocamos una reunión para los padres A la noche, a las 7, vinieron 80 familias Es un montonazo. Eh, y por supuesto que hablamos y contamos y explicamos el proceso y aparte nos ayuda a nosotros primero como colectivo a unificar un poquitito la escuela y también con la comunidad. Y esto está pasando en muchos lados realmente. Sí, y a ponerle un poco de perspectiva, que después lo vamos a charlar un poquito más en profundidad, pero entender de que el, si es, bien es fundamental y es muy importante y necesaria la discusión salarial, eh, hay que seguir discutiendo otras cosas. Totalmente, son... es un conflicto educativo, digamos esto. mucho más que un conflicto salarial, un conflicto docente. Es por eso decimos en educativo. defensa de la educación pública y acompañados con todos los trabajadores. ¿no? Tenemos otro audio para escuchar, que es el día, del día jueves, en la movilización que se hizo a La Plata, y como decías Nacho, no fue nada más que de docentes, sino que también eh, movilizó Cicop, movilizó ATE, judiciales, y tenemos algunas docentes explicándonos por qué estaban en esa movilización. Contanos de dónde sos y por qué estás hoy en esta movilización. Soy de Claypole, trabajo en tres jardines de Almirante Brown y estoy acá porque las escuelas no tienen arreglo, porque no tenemos respuesta, porque no están los chicos recibiendo una educación digna y porque a nosotros no nos alcanza para llegar a fin de mes. Soy profe de historia, trabajo en la Seministro Rivadavia y estoy acá primero porque para pelear por mis derechos, para que haya refacción en la escuela y para que la lucha no termine con lo que nos quiere dar la gobernadora. Yo soy de Almirante Brown, soy maestra de música en, un, en dos jardines. Y vine porque creo en la necesidad de que se escuche la voz del docente y que se escuche el reclamo del docente. Vengo a unir mi grito al grito de todos los docentes que estamos hoy acá se escuche y para que se entienda que nosotros no queremos ni desestabilizar, no queremos premios, no queremos bonos, no queremos nada. Nosotros estamos acá defendiendo la educación pública y de calidad. Bueno, escuchamos entonces a algunas docentes en la movilización del jueves eh, en lo que como decían se ponía en la mesa mucho más que lo salarial eh, y no solamente que es muy importante la paritaria nacional sino otras problemáticas que tenemos eh, multitudinaria movilización a la plata digamos de, todo, sí. de toda la provincia de Buenos Aires y para mí un dato importante es que eh, después de la cantidad de días que venimos del proceso de lucha, digamos, no es que fue la primera, como empezamos a capital, se acuerdan el 6, que fue también, eh, explotó digamos, eh, la movilización, sino que después de, oh, eh, después de todo un proceso bastante largo, todavía está, se, se nota, se está manifestando el disgusto que hay en, la, en las bases docentes frente a todo lo que está pasando. Son muchos días de marcha, muchos días de cansancio que se va sumando uh -huh. y eh, seguimos. Sí, y haciendo un proceso, ¿no? Como un aprendizaje en conjunto, porque hay algunos docentes que no han hecho todos los paros o que no han ido a todas las, las instancias, las movilizaciones y demás, pero que han podido eh, hacer un crecimiento en sus escuelas, coordinar con otros compañeros. Eh, me parece que está haciendo así un aprendizaje colectivo que es importante eh, respetarle sus tiempos entenderlo y, y que después continúe. Sí, a mí me, en particular, aparte, tener una actitud, digamos, de, de diálogo y con los compañeros. A mí lo que me pasó, yo conté la semana pasada que en una de las escuelas que trabajo despidieron a una compañera, a una preceptora, por hacer eh, huelga. Bueno, nos sirvió para, para reencontrarnos o para empezar a construir algo grupal que me parece que está muy interesante. Y ahí uno se encuentra con, es una escuela privada, así que se encuentra con un, de todo tipo, digamos, de posiciones y de pensamientos en torno al conflicto docente, en torno a la huelga, como, como hecho de los trabajadores y demás. Si uno se embronca y se enoja enseguida y corta, perdimos. Y en realidad estamos dividiéndonos como están buscando los de arriba. Entonces, también es, es un esfuerzo, digo, y lo digo de lo personal, tomar una posición de contemplación, de diálogo, de... de de discutir abiertamente y entender que hay posiciones diferentes y tratar de ir de a poquito deconstruyendo algunos discursos y, y problematizando la cosa porque si uno enseguida lo que hace es romper lanzas con tu compañero de laburo estamos fritos, digamos y eso en realidad creo que es lo que están buscando con esto de, del bono de los mil pesos al que, bueno, y eso, digamos, me parece que, que hay que tratar de, de es difícil, digamos, ¿no? implica bastante madurez y bastante paciencia pero me parece que nosotros como educadores tenemos que tener una posición eh, digamos, una actitud educadora con nuestros propios compañeros de laburo también. Sí, de la unidad más amplia posible también. Uh -huh. eh, ¿Escucharon o vieron a Michetti en la semana charlando? Sí. ¿Sí? ¿Escucharon algo así como que ella si cobrara los mil pesos, fuera docente y cobrara mil pesos ¿no haría paro? Sí. Bueno. Lo escuché, qué querés que te diga, la escuché. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué se nota que no cobra los mil te... pesos nada ah. más. ¿Y no, se cobra que... como mil sí. No, ni ella ni todos los periodistas que nos estuvieron atacando eh, durante todas estas dos semanas, digamos que creo que los sueldos de todos ellos van más allá de... Sí. Digamos, Además de hay, una, pesos. hay una interpretación de la realidad absolutamente eh, errónea, ¿no? Es decir desde desconoces, yo pensaba, ¿no? la otro día desconoces esta señora, que hay muchas maestras que son cabezas de familia, que son madres únicas, que, eh, que muchas veces sostienen con su sueldo... Es vivir en un mundo paralelo. Para el que no lo escuchó, aparte de eso, de decir que con 9 mil pesos, y fuera docente, con 9 mil pesos no haría paro, dijo que los docentes, las docentes por lo general tenemos alguien más que nos banca, no un sueldo más sí, en la casa, acuerdo. como si todas tuviéramos el mandato obligado de estar casadas con alguien que te sostiene, que te mantiene, como si la educación para una mujer, para una docente, fuera algo así como un entretenimiento, una cuestión de vocación. Y una, una cuestión que es la siguiente, si tenemos que tener otros sueldos, porque evidentemente el sueldo es tan malo que no alcanza con un sueldo y es que buscar otro trabajo u otro ingreso. Así que ella misma está condenándose con esa digamos, opinión. Hubo una carta dando vuelta en los medios de comunicación a Michetti después de esto, muy buena, que decía cosas como eh, que si ella fuera docente, por ejemplo, eh, no podría ingresar a algunas escuelas porque en algunas no hay rampa, eh, que no le bajarían el pizarrón a su altura porque eh, no hay presupuesto, no lo hacen en las escuelas, no se hace eso. Eh, que eh, la obra social que tenemos los, los docentes no le serviría para las necesidades que tiene y así, etcétera, etcétera. O sea, se nota que desconoce, como decías Mariana, la realidad que estamos viviendo en los docentes. Totalmente. Bueno. bueno, en mi escuela, la escuela que la terminó de refaccionar hace poquito, no tenemos pizarrón. Psst. Ya van dos semanas que empezaron las clases y todavía no tenemos los pizarrones. Bueno, escuelas donde hay eh, cursos súper poblados y están trabajando, por ejemplo, en los comedores, en el, en el uh -huh. salón comedor se da clase, justamente porque hay más de 40 chicos por curso. Así que, bueno, este, en esta situación es la que estamos, pero nos vamos a ir a la tanda y seguimos charlando. Ah, después de la tanda, recuerden, Que eh, se pueden contactar con nosotros A los teléfonos que son 4233-4848-5560 Y que tenemos dos entradas de regalo claro, ¿No quieren sé. salir de, a pasear esta noche? Aprovechen, <ríe> no aprovechen no aproveche. Salen, si no, también puedes comunicarte A Domingo Peluca o en el Twitter Arroba la peluca MB las dos primeras, Los dos primeros se van a llevar las entraditas no, Vamos a la tanda Somos una radio activa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 Gran Peña y Baile Familiar en la Quinta del Paisano Canosa. Domingo 19 de marzo en Asunción 175 entre México y Washington en Parque Americano Guernica. Actuarán entre otros el Pampa Novo, Juan Manuel, Rubén Garufa, Antonio Sosa, el Sorsalito de Lomas. Quique Lavalle, Mariano González, Lalo Villalba y Daniel Sevilla. Anima, Carlos Bryan. Entrada general, 50 pesos. Informes al 011-6988-1349 o al Nestel 910-9.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 278934. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperon.gov.ar Pero, ¡qué grandes grande sos? sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, Intendente.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 Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca porque tenía que protegerse mucho porque las ideas no se matan. ¿eh? La peluca de Sarmiento. En un día de amor yo bajé hasta la tierra, vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía a hierba húmeda, a cabellera suelta, a cuerpo traspasado de mediodía. Era como un durazno o como una mejilla y encerraba la dicha como los labios encierran un beso. Mario Castellanos, una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX, nació el 25 de mayo de 1925. Vivió su infancia y adolescencia en Comitán y San Cristóbal de las Casas. En 1941 se traslada con su familia a la Ciudad de México, donde ella termina la secundaria y estudia literatura y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. A los 23 años publica el libro de poemas, Trayectoria del Polvo. A este siguieron... Escuchamos un pedacito del audio de la Secretaría de Cultura de México sobre Rosario Castellanos. Para quien no la conozca, narradora, poeta mexicana, considerada en este segundo género en la poesía, una de las más importantes del siglo XX en su país. Como decía el, el audio que compartimos, nacida en Ciudad de México en 1925, vivió durante toda su, su infancia en un lugar emblemático en México, en la zona de Chiapas. Eh, cursó estudios de letras en la Universidad Nacional de México y completó sus estudios luego en, en Madrid. Fue docente universitaria en Wisconsin, en Colorado, en Indiana y también en México. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional de Chiapas, ocupándose principalmente de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres de su país y de las zonas más complicadas de México. Sus cuentos, sus novelas y poesías ponen de manifiesto su vida interior, la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por hombres y muchas de sus preocupaciones derivadas de su condición de mujer. Algunas de sus obras, Poesía no eres tú, de 1972, y anteriores, por ejemplo, Oficio de Tinieblas, de 1962, Ciudad Real, de 1960, o Los Conviados de Agosto, de 1964. Algunas de sus obras más públicas, entre muchísimas que pueden buscar en, en, en la internet, hay, hay obras este, grabadas muy bellamente en, en YouTube también, para que todos aquellos que no la conozcan puedan leer y escucharla. Para 1971 fue nombrada embajadora mexicana en Israel y tres años después estu eh, vivió en, en la zona de Tel Aviv, tres años, murió trágicamente en una situación muy extraña, un accidente aparentemente doméstico, creo que electrocutada, muere, aunque se tejieron muchas este, hipótesis, hipótesis mm. acerca de, del motivo de su muerte. Más allá de eso, tenía 49 años cuando murió Muy pocos muy, Una persona muy joven que muere Pero deja una cantidad de, de obras que podemos seguir compartiendo Y podemos seguir trabajando Muy buenas, muchas de ellas para trabajar también en el aula Así que les quería traer A Rosario Castellanos hoy para Poder ir cerrando este marzo de mujeres Que nos propusimos trabajar Muy interesante, muy linda Mariana Y escuchamos un poquito de música Y seguimos charlando según el decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa construida del otro lado de la ciudad por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad. Por su mano santa, a ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron del ranchito, el que había hecho el el que vino a sacarnos, el Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho, de aquí no dan una sola, pero claro, no es de barro, mejor me engaño, che ama, mejor me engaño. Al Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho, no hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño, Pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico, tienda lleno de ritmo. en la provincia de Buenos Aires siempre tuvo que intervenir el gobierno nacional. La propuesta que nos da deja a la mayoría de los docentes por debajo de la línea de pobreza y el plan de lucha sigue también a nivel nacional y vamos a tener esta semana 48 horas de paro a nivel nacional. Que exista la paritaria nacional implica cuánto dinero se van a girar a las provincias, porque que hoy el ministro Bulls diga que es un ministerio sin escuelas, ¿cómo explica que el año pasado... ¿Ese ministerio pudo resolver la situación a nivel nacional y este año no? Las leyes y los facios judiciales, digan lo que digan, son para ser cumplidas. Sobre todo si estamos hablando de educación pública. En el día de hoy, he instruido al Ministro de Economía y al Ministro de Educación que me acompañan que firmen una resolución que dispone dos medidas. La primera, Un adelanto de paritaria equivalente a 1.500 pesos hasta 3.750 pesos que serán recibidos por todos los docentes de la provincia de Buenos Aires como un adelanto a cuenta del acuerdo que espero podamos alcanzar con los dirigentes gremiales para que los docentes no sigan esperando. Y una segunda medida que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario y por única vez al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase. También sé que nos toca administrar una provincia fundida. La gobernadora dice, tengo la provincia quebrada. Casi exactamente las mismas palabras que nos decía cuando asumió hace un año y pico atrás. Ahora, si el año pasado, con esa provincia que asumió, pudo resolver, ¿cómo puede ser que este año, después de haber transitado y conducido la provincia de Buenos Aires durante todo este tiempo, donde uno escucha al presidente de la Nación decir que en el segundo semestre estamos un poco mejor, ¿cómo puede ser que no se pueda resolver la situación que estamos hablando, vuelvo a decir, de salarios de 9.800 pesos? Este debate es de cómo nos queremos vincular como sociedad. Este debate es de qué sociedad queremos. Este debate es si estos días de paro van a definir un salario o van a definir cómo nos vamos a vincular en los próximos años entre dirigentes gremiales y gobierno. Paramos en capitales. Hay paro en Provincia de Buenos Aires, paro en Santa Fe, hay paro en Córdoba, hay paro en Neuquén, hay paro en Chaco, hay paro en La Pampa, hay paro en la Patagonia, en el NOA y en el NEA, Porque el techo es del 18% y es insuficiente. Y el gobierno ha elegido disciplinar a todos los trabajadores por intermedio de los docentes. ¿Dónde está Esteban Bullrich? ¿Dónde está la educación nacional que dice la ley de educación y la ley de financiamiento educativo? Eh, bueno, aquí las repercusiones también tienen que ver con las declaraciones de la Gobernadora Vidal respecto a la oferta a los docentes que no han parado. Eh, ellos, eh, muchos de los docentes que están acá, se preguntan qué pasó con el dinero que no estaba. Eh, lo toman como una, como una provocación. Bueno, escuchábamos algunas de las voces de la semana, eh, estaba hablando Petrocini, de FEB, eh, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y López de UTE. Eh, nah, ya con lo que dijo, hay mucho más de lo que dijo María Eugenia Vidal, ya con no, lo que suficiente, pasamos... suficiente, tengo suficiente. Te agarro urticaria. Sí, paradójicamente ella dice en el audio, y lo hemos visto toda la semana, que la, la provincia está quebrada, por eso no se puede sugerir un aumento mayor y demás. Decía, paradójicamente en las redes esta, esta semana estuvimos viendo una cantidad de mensajes y de, de situaciones que justifican que la provincia no está quebrada en realidad. Uno de ellos entre tantos, eh, bueno, aumentos a, los, a nivel nacional, ¿no? A los cargos más importantes de los eh, militares, los dos aumentos en los últimos seis meses y demás que justifican y que nos dan la explicación de que la, la plata está, además de que hay plata aparentemente para aquel que cumplió y no cumplió con no, no hacer el paro, ¿no? Además eso es terrible. Este, hay una, salió una nota muy, importante, muy interesante sobre eh, lo, lo publicado en el Boletín Oficial en la Provincia de Buenos Aires, que determinó, les cuento cortito, pero está muy buena para leerla, eh, en los últimos tres meses se gastaron 500 millones de pesos en gastos destinados a la gobernadora, a los ministros, a los secretarios y subsecretarios de la Provincia de Buenos Aires, a los que pueden elegir en qué gastar y no justificar El dinero. Son 500 millones de pesos, estamos hablando. Los gastos aparentemente fueron a remodelación de oficinas, compra de cafeteras, de aire acondicionado, de renovación de cortinas, bla, bla, bla, bla, bla. ¿No? Ok. Interesante. Yo hice una cuentita así medio en el aire. Hice, digamos, me van a disculpar porque no, no, no manejo demasiado las matemáticas, pero yo pensaba: si fuésemos en la provincia unos 370.000 docentes, calculando un número muy exagerado, Irían unos 1.300 pesos para cada docente, lo que se gastó en tres meses en la provincia de Buenos Aires. Nos podrían haber dado un, un aumento por lo menos de 1.300 pesos por mes a cada uno de los docentes y evitar todo este conflicto. ¿Son esos ellos, gastos injustificados? Son esos gastos que son cortinas. Pero las cortinas son fundamentales. Este... ¿Te parece? ¿Son? Sí, yo creo sí, que sí. Debe sí, debe ser. Y bueno, bueno te relleno, relleno, Yo me, me ¿sí? ¿Está, está circulando por las redes sociales, les sugiero que lo lean. Bueno, después en el discurso que, que escuchamos de María Eugenia Vidal, también dijo cosas como, eh, los docentes pidieron el aumento, se los dimos, pidieron que fueran menos cuotas, fueron menos cuotas, pidieron que fueran más del 18, fue más del 18, como que todo lo que habíamos pedido eh, se había entregado y ahí entonces cerramos el diálogo los docentes y también dijo a cada cosa que pidieron y les contestamos, la respuesta de ustedes fue paro. Eh, les recordamos que la propuesta salarial en la provincia de Buenos Aires inició con un 18% en cuatro cuotas, que la propuesta superadora fue cambiar a un 19% en tres cuotas, que la última se estaría cobrando recién en 2018 y que los adelantos serían a, a cuenta. cuenta de lo cobrado. Esto que en un momento fue de 500 pesos, decían, bueno, les vamos a dar 500 pesos por única vez, después mil y pico por única vez, bueno, todo eso es A cuenta. Que no sería un aumento <coughs> sino un préstamo. Y esto que decía, que lo escuchábamos en el, au, en el audio, de que nos darían entre 1.500 y 3.750 pesos ahora, también sería a cuenta. Entonces, el sueldo seguiría siendo de un aumento del 19%. Todos entendemos que sobre eh, 4.000 moneditas de inicial y 9.800 de básico, o sea, con sumas en negro, que no cobran los jubilados, eh, no alcanza. No alcanza no solamente no alcanza, sino que eh, nos está queriendo discutir cuestiones fundamentales como eh, los comedores escolares, como la infraestructura y también como lo que se viene. Eh, porque ahí decía que esto era no solamente eh, por lo salarial, sino también para ver la relación, para medir cómo iba a ser la relación de ahora en más con los gremios y no va a ser solamente por eso. Toda esta discusión, todo esto que se está dando, es para ver cómo va a ser de ahora en más la relación con los trabajadores y qué va a pasar con la educación. Eh, sí, me parece que ese es el tema central, eh, por eso está tan duro el, el gobierno, porque en definitiva si, estamos, si vemos el 18%, eh, el 18, el 22% no es tanta la diferencia, en otros momentos han hecho un esfuerzo, evidentemente el el ataque que está haciendo el gobierno nacional y fundamentalmente provincial eh, a los docentes y, y que se manifiesta en distintas formas. Uno es un ataque mediático. Eh, está demostrando que hay cuestiones de fondo que tienen que ver con esto. Que ya lo, lo dicen hasta tan descaradamente como que, bueno, no es una cuestión salarial exclusivamente, sino también va hacia eh, una reformulación de toda la de todo el trabajo docente, me parece. Entonces, para eso hay que estar atentos y, y bueno, ir viendo cómo seguimos después. Sí, en, en ese sentido hay que estar muy atento y prestar mucha atención eh, cuando uno dice lo que se viene o que van a profundizar. Este, a que se vienen por, pues ya lo veníamos hablando, ¿no? Lo que es el IPS, el estatuto docente. Ayer charlábamos un poco entre compañeros de que el estatuto docente es una ley y que por lo tanto puede ser reformulada, como las leyes en general, eh, y que hay un montón de cosas que se vienen escuchando en los medios, ¿no? Eh, la formación docente, el tema de las privatizaciones y demás, me parece que va a haber un campo muy grande sobre el que van a querer meterse a cambiar las cosas. Que ya están avanzando, recordemos la municipalización de los, de los comedores escolares, ¿no? Sí, Exacto. por supuesto los medios de comunicación van a la cabeza de alguna manera empezando a instalar ideas. Yo empecé a escuchar periodistas que no, no sabía que sabían sobre educación, que comenzaron ya a cuestionar el estatuto docente, por ejemplo. Entonces a poquito van tirando de ahí, van trabajando el sentido común y después vendrán los palazos. Tenemos, eh, esta semana va a ser una semana de muy complicada y tenemos el viernes con, por supuesto, una marcha a Plaza de Mayo, como siempre, por el 24 de marzo. Pero bueno, tenemos algunas recomendaciones... No, para sí, cortitas, después las vamos a compartir también en el Face de Domingo Peluca Les traje algunos cuentitos sugeridos para trabajar a nivel primario Y en jardín también, las maestras de jardín si se animan Y algo a nivel, en, en secundario Hay dos cuentos muy lindos Uno es la planta de Bartolo, súper recontra conocido Prohibido en la etapa de la dictadura de Laura de Betach Está bueno para trabajarlo con los niños chiquititos Y también con los más grandes pensando en el por qué fue prohibido en aquel momento ¿no? la Bartolo, un niño que planta un cuaderno La planta crece y da cuadernos y los cuadernos se regalan gratis, y el señor que vende cuadernos, el empresario que quiere eh, hacer es fracasar a Bartolo con su, con su objetivo, la organización comu comunitaria y demás vencen este intento, está muy bueno para trabajar. Otro cuento que encontré que también quizás para los niños más chiquitos, este sigue sí es sugerido para el jardín, El Pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Dumerck, eh, creo que es. Eh, un cuento que se puede un poquito extenso que se puede sintetizar también, un rey muy autoritario en un pueblo chiquito que obliga a todos a muchas cosas, entre ellas a pintarse de gris, alguien que decide que no y come, convence y, y, y a toda la comunidad y, y comparten eh, la necesidad de no vestirse de gris y de pintarse de colores va, este, hay, hay muchos datos muchos, muchos puntos del cuento para reflexionar con los más chiquititos Para los nenes más grandes de la, ya la escuela primaria, El golpe de los chicos, de Graciela Montes. Es un texto un poquito extenso, se puede también sintetizar o trabajar por partes. Es un relato sobre lo ocurrido en la, en la etapa de la dictadura. Explica con lenguaje muy simple, sencillo, pero muy interesante qué es una dictadura, qué es la democracia, qué son los derechos humanos, qué es la violación de los derechos humanos y demás. Muy lindo, muy sugeri sugerido para las para los, yo creo que de tercera, tercer grado en adelante, la lectura en clase y el trabajo con las señas. Y después encontré un capitulito de samba que también es muy lindo, que se llama Samba que eh, pregunta qué es la identidad, donde aparece una abuela de Plaza de Mayo contando el tema de la apropiación de los, de los nietos y el trabajo de abuelas, como todos los videitos de samba cortito de un par de minutitos para pasarla a los chicos y, y trabajar, no solo el 24 de marzo, sino... Eh, el, el tema de la identidad como, como contenido eh, para las clases está bueno para secundaria. También siempre recomendamos la carta abierta a las juntas de Rodolfo Walsh. Que se puede también, depende del año, fragmentar o leerla entera. Muy buena los datos que aportan, claro, son concretos. Está muy buena uh -huh. Uh -huh. la película Garayo Limpo de 1999 de Marco Bech, Yo lo usé muchas veces en clase y tiene es muy buena. Es un poco fuerte, es ideal para los chicos más grandes del secundario. Eh, pero hay muchas cosas para, para trabajar con esa película, es una película que impacta mucho eh, y además con el contenido de que el, el director fue un, un es, eh, desaparecido en, en, en el Olimpo. Yo suelo usar la historia oficial, un clásico, que la verdad que funciona bastante. A pesar de que tiene sus años, digamos a los chicos les, les impacta y les resulta bastante interesante. Y hay también en televisión por la identidad, hay algunos capitulitos en YouTube que duran 50 minutos, algo así, de casos puntuales, el caso de Tatiana o el caso de Juan, las historias de nietos que han este, conocido su identidad una vez, eh, en, digamos, la, en la parte de su vida donde ya están adultos y van conociendo muy buenos porque son cortitos, con actores conocidos, que eso también a los chicos los ayuda mucho a, a sentirse representados. Hay mucho material... Vamos a estar subiendo algunas de estas sugerencias en el Facebook para que los tengan un poquito más presentes. Buenísimo. Y volviendo a, a, al activismo, pero esta vez para la semana que viene, eh, tenemos paro. Recordemos, vos habías comentado, Nacho, que lo del lunes, no. No, todavía no. Pero Entonces bueno, es el momento. Es el momento. Este lunes hay una actividad... Eh, convocada por el Espacio de Autoconvocados en de Almirante Almirante Brom, Brom. Eh, a las 19 horas, una marcha de antorchas, saliendo desde el Nacional de Adroé. Si sí, las dirigencias sindicales el Frente de Unidad, decide convocar alguna acción este, el propio lunes en las calles, y bueno, vamos a, de alguna manera, a plegarnos a, a esa actividad sí. para unificar y ser, pegar con un solo puño, digamos. ¿no? Recordemos que en el caso de SUTEBA hay asamblea de delegados el eh, lunes a las 10 de la mañana, de 10 a 1. Entonces tal vez ahí se resuelva alguna actividad. Si no, eh, queda entonces la convocatoria a las 7 marcha de antorchas eh, desde el Nacional de Adrogué. Porque recordemos que a las 6 de la tarde el gobierno de la provincia convocó a, una, a la Comisión Técnica Salarial, así que tal vez haya algún tipo de, de novedades eh, el día lunes, vamos a ver. Y martes y miércoles, paro nacional, paro nacional. Eh, miércoles en concreto la marcha federal. A Plaza de Mayo. A Plaza de Mayo, donde van a venir eh, compañeros y delegados de diferentes provincias y se espera que sea otra, de, otra marcha multitudinaria. Nos estamos por ir, pero había que mandarnos saluditos. Sí, yo tengo un par. Primero, a Delia Gómez, una compañeraza del Instituto de Loma de Zamora, un beso muy grande a ella, que se tuvo esta semana en, en la escuela para trabajar con los chicos y todo el conflicto docente y demás. Estuvo yendo a la escuela días que no le tocaban y demás como para... Así, organizar a, y pensar junto con los chicos Así que un abrazo muy grande a ella Y también un beso muy especial a María Que es el cumpleaños, secretaria también de la escuela Así que un beso muy grande para, para María Vi la bandera del Instituto de Lomas en la ah, marcha ¿Qué linda quedó? Sí, linda. sí, sí, sí Muy colorida Aparte, uh -huh. bueno, acompañada también con, con voces jóvenes Está bueno Le mandamos un saludo también a Ana, a María Amelia A Viviana, que no se iba a estar escuchando hoy Perdón, Mariana El concurso Ah, y el concurso, sí Ah, felicitaciones a Manuel y Arrita, que se ganaron las entradas, que bueno, se comunicaron por, por el Twitter y ganaron las entradas para ir eh, al teatro hoy a la noche. No podemos dejar de invitarlos, que ya lo tienen agendado porque les comentamos la semana pasada, el 8 de abril, sí, a la noche, a la fiesta peña vendría a ser de la sí. agrupación docente La Verde Brown, que cumple 20 años en la lucha por la educación. Así que están más que invitados. Esto es donde siempre nos juntamos a celebrar que es la sede de A.T. Brown, en Somellera. 481. Muy 481. bien, 4.81. está perfecto ahí. Cerquita <risa> bueno, de la estación de drogas. Droga. Escucha música, <risa> bajate del tren, preguntá y te va, te va a llevar el sonido. El sábado, entonces, 8 de abril, agéndatelo para festejar un poquito ahí, encontrarnos y, bueno, seguir dándonos fuerzas. Festejamos los 20 años de la agrupación. Recordamos, por supuesto, y pedimos justicia por Cuar Carlos Fuente Alba, eh, 4 de abril, esto va a ser el 8 porque es el sábado siguiente y los esperamos para festejar y seguir en la lucha eh, nah, y ponerle mucha, mucha, mucha onda, ya nos estamos yendo nos estamos yendo. entonces nos volvemos a escuchar el sábado que viene listo ahí va dicen que viajando se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos te hace olvidar Ojalá que esto pronto suceda Y así podré descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Y así descansar mi pena Hasta la próxima vez Y si encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía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 geen plan, a pesar geen tanta Geen tanta pena doel, tanta herida, solo se trata doel, geen doel. Geen plan, geen doel, geen doel. Geen plan, geen doel, geen doel. Geen plan, geen doel, geen doel. Geen plan, geen doel, la Seguro que algo grande estarás amando, inventando esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar...